que es importante haber hecho esta presentación porque estamos hablando de un centro absolutamente serio y absolutamente eh, prestigioso. ¿no? Y decían básicamente dos cosas. La primera, que eh, hay una serie de, de grupos mmm, peligrosos, grupos violentos en, en, en Europa